casi un minuto de las 12 de la noche. Esto es bomba de potasio por FM Fénix. Mi nombre es Florecheto y acá cerquita, detrás de un vidrio, está Pablo González y los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana. Yeah. Me acerqué más. Sí, si no la ganancia nos iba a matar a todos. Porque aparte justo ahora tenemos función en el teatro, en el teatro de la media legua, que es, se encuentra en el mismo edificio que el, la emisora en la que nos encontramos, la FM Fénix. Entonces tenemos un poco de tumulto allá. Y estamos con la puerta abierta. Somos así Yo no escuché revers. ningún tumulto, por eso no cerré. Porque tenés los auris. No, ¿No? cuando estaba haciendo los auriculares tampoco ah. escuchaba. Me okay. había olvidado que había una obra. Sí, bueno. no sé si hay una obra. Realmente no sé cuál es el evento que... Tal vez sea un número... Puede ser número... Justin Bieber Yo tengo la esperanza de que sea Justin Bieber Sí, yo también Pero Tengo ganas de que me haga el autógrafo en el antebrazo y yo más luego tatuármelo Y llevarlo para siempre con, conmigo, el recuerdo de Justin Qué el autógrafo la... Nunca pedí un autógrafo, creo No, no... Mm. Yo tampoco No le entiendo, Encuentro la... la gracia No, sí compré una foto, ponele Tampoco lo haría yo. Sí, pero, sí, lo mismo digo. Pero medio que lo, lo puedo entender. Hubo oh, miedo, me saqué una foto con Darío Brandinetti. Lo puedo comprender. Y un amigo se, se encontró a Riquelme a la salida de su trabajo y se sacó una foto con Riquelme. Está bien, y eso. Lo ameritaba, ¿no? sí, sí. Es Riquelme. A mí Riquelme me cae particularmente bien. No entendiendo nada en absoluto de, de fútbol-soccer. Más bien, entonces. Riquelme me parece un genio. Yo lo veo jugar y me emociono. Me, me gusta mucho el, el, el control que él tiene sobre el campo de juego. Es Me que hay, hay gente de River que es rica el mixta. Es eso lo que genera. No, no se puede creer. Es que es muy talentoso. Es muy, muy talentoso. Dijimos que es bomba de potasio, dijiste. Sí. Dije. Sí. Lo que podemos decir es cómo se pueden comunicar. Eso. Para no sentirnos tan solos, capaz. Eh, tenemos un Facebook que es bomba de potasio. Se pueden hacer amiguitos y comentarnos si está saliendo bien, si no les gusta. Sí, si no les gustan, nos digan. No lo escuchen y listo, ¿no? Podemos tener eh, haters. Sí, no, no bueno, sí, sí, sí, es verdad, tienes razón. Si nos quieren decir que no les gusta, díganoslo. No haremos nada al respecto, ¿no? También si no no les gusta Riquelme. Mm. Y eh. también hay dos teléfonos que los voy a decir casi al pedo, pero. 4798-9454 sí. y 4793-3510. Así es, y si no siempre tienen la opción de acercarse a Aristóbulo del Valle 169 Donde la radioemisora está ubicada Y no les vamos a abrir la puerta porque... No, ni locos A menos que sea alguien que conozcamos y nos caiga bien Y tal vez tampoco O que venga con una cerveza bajo el brazo Sí, tranquilamente Esto del, del, del verano extendido, o sea, que no llegue el otoño Hace que uno consuma mucha más cerveza de, sí. de lo que tenía pensado De lo que para estas épocas el cuerpo ya debe resistir, ¿no? Sí, o de día ¿Cómo decís? ¿Cerveza por la tarde? Sí Y sí, Como también Como que hace calorcito Tomas algo fresco ¿No estamos con café? Nah Nah, cerveza una Sí, es verdad, tienes razón mm. Y los fines de semana son largos Y terribles Con esto de Porque aparte el posta No se hace de noche O sea, no, no Sí que se hace de noche No, pero digo no, no, no, no, no, eh, no. Hace calor a la noche Sí, eso no, está muy mal No está haciendo frío bueno. De verdad A la noche eh, No sé Tú un buen fin de semana Debo decir El viernes eh, fui a ver eh, una serie de bandas, una de ellas son mis amigos de No Creo Experimento, Se estuvieron presentando en City Bar, dieron un muy muy bonito show. Eh, City Bar, City Bar es uno de los, es, es uno de los pocos así, lugares acá de acá, de la zona que todavía quedan para que una banda suene con un volumen digno, así. Hay géneros que requieren cierto volumen en su propuesta, porque si no, no... No sería lo mismo eh, la, la estética ¿no? de, la, de la presentación en vivo Y eh, si tú eres uno de los lugares Donde todavía se puede tocar fuerte Así que Al menos tiene eso Muy caro Eso me, me choca un poco Uh qué fiaca sí. eso Sí Sí La birra estaba a 60 mangos Y te la daban en un vaso de plástico Y No sé Y te... Yo no estaba tomando birra Estaba con un poco de acidez Probablemente Por tomar mucha birra Por tomar mucha birra Me quise comprar un agua Y está a 25 mangos El agua chiquita, el agüita. ¿Y no le pudiste pedir un vaso de agua de la canilla? Sí, fue lo que hice. Sí. sí en realidad le dije, le dije, che, ¿no podrías darme un vaso con agua? Y me regaló una botella de agua cargada de la canilla, que es la que, no, es la que usamos nosotros. Me dio un poco sí. de impresión. Claro, una botella, no un vaso. Hmm. Bueno, pero. No, porque me figuré a alguien bebiendo de ella antes que yo. Pero por otro lado tenía mucha sed y realmente no quería gastar 25 pesos en agua. Mucha enfermedad de transmisión sexual ahí en la botella, te imaginaste. No, no hasta ahora. <risa> ah. Me imaginé otras cosas, no eso. Ahora me lo estoy no, imaginando. No, se lo van a decir. Mm. Pero es probable. No, no sería transmisión sexual. Pero... ¿Yo qué sé que hicieron con la botella? <risa> Yo no sé dónde estuvo antes de que me la dieron. Bueno, así fue tu viernes. Ese fue mi viernes. Me siento un poco enfermo ahora que lo decís. Eh, sí... Sí, sí, la verdad que estuvieron muy bien lo, los pibes, no creo, experimentos, estuvieron tocando muy sólidos, vienen tocando joya bueno. últimamente. Ayer estuvieron tocando en, en Quilmes, que no fui, bueno, fue... Ay, quién va a estar yendo a Quilmes. Y el sábado, ayer, precisamente, eh, nos invitaron a mí y a mi banda, que es Mermelada de Morcillos y los chingajefas, a tocar a, una, a la radio de la ciudad. Ah, mire qué la, bien. La M1110. ¿De mi ciudad? La radio de tu ciudad, <risa> exactamente. ¿De quién será ahora, no? Bueno, ah, igual no, ahora no va a ser. Pero ya se sabe cómo serían las primarias, más sí. o menos, sí. ¿Se tenía? Eh. Ah. Era lo que se esperaba, así que... La reta, ¿no? ¿Se sí. puede decir sí? Sí, por supuesto. No hay más. No, eso es a las 6 de la tarde se termina. Ah, ok, está bien, no tenía idea. va. Eh, en fin. Estuvimos tocando en la red de la ciudad, está, bien, está bueno. Bien, tienen un, tienen un par de estudios, tienen unos cuantos estudios, estuvimos en uno de ellos. Está bastante amplio, se sentía como estar en, en un estudio de grabación... Viejo, era todo mucha maderita, tenía, tenía una muy linda acústica. Y tocamos con una jirafa, un micrófono de aire, que tomaba todo, o sea, no salimos por línea. Y fue, pudimos ir con el, la, la propuesta eléctrica, que es lo interesante, muchas veces cuando te invitan a redes y eso, tenés que tocar acústico. Claro. Y no tenemos un acústico nosotros, así que o íbamos con eso, no íbamos y se pudo ir, así que estuvo bonísimo. ¿Y quedó grabado para escucharlo? No lo sé. Bueno. Probablemente sí, no soy el que se encarga de esas cosas Dentro de la banda, no cumplo ese rol De preocuparse por cosas Pero sí, hasta no entiendo quedó, quedó un registro De lo que sucedió ¿Queda en el centro, en la radio de la ciudad? O me parece Queda en... en el, sí, en el centro cultural de San Martín Queda justo ahí Ah, claro, sí, ¿Mm? sí En sí, el lo noveno sabía, piso no, no acordaba. De, Del edificio ¿Y el tuyo? ¿Vos me dijiste dónde éste? Tuve un buen fin de semana a nivel gastronómico Eso, eso es genial eso eh, Ya es como que te hice la mitad del fin de semana Y la otra mitad fue amistad Así que, muy bien Una gran ecuación Sí, eh, el sábado de la noche inauguraron un espacio de arte <risa> Dos amigos míos Y como toda inauguración había vino uh -huh. En grandes cantidades Y fuimos a la noche con mis amigas Y teníamos que comer algo Y justo enfrente nos enteramos que hay un local que vende hamburguesas y sándwiches y ganó dos años consecutivos el premio a mejor hamburguesa me recuerda pero me quedé sin audio sí sí me quedé sin audio oh, estoy vuelta, ahí, o sea, estoy de vuelta ahí volviste me recuerda no sé si no sé qué tanto te gusta pero me recuerda el capítulo de How I Met Your Mother no, que no uno de los, hay uno de los personajes que busca desesperadamente una hamburguesa que alguna vez comió en su vida que él la recuerda como la mejor hamburguesa que jamás no. eh, fue muy buena fue muy buena Y un, un gran precio también para una hamburguesa casera con papas. Genial. Te hago un paréntesis. ¿Quién decide cuál es la mejor hamburguesa? Y un jurado, imagino, ¿no? Pero que es como una, una asociación de... de no, no, no indagué en el premio, pero estaría bueno, ¿no? Estaría bueno ser jurado de eso. Porque a lo mejor son esos premios. Por ejemplo, hay muchos premios que, que se hacen a nivel de, de radios zonales. De hecho hay, hay programas de esta misma emisora Que se jactan de tener, de tener premios De ese tipo de organizaciones Como pueden ser eh, el Faro de Oro de Mar del Plata O eh, la Gaviota de no sé qué O el Choto de Mar de Ajo Porque se llaman así, no sé, hay un montón El, del, el Faro de Oro es real, son, que son unos barcas Básicamente lo que hacen es te piden dinero Para inscribirte en una entrega de premios Y te hacen como una cena, yo qué sé, un agasajo. Y después te pasan publicidades de hoteles y de no sé qué movidas. Y después te dan una estatuilla y te dicen, bien, bien. Y les tenés que mandar vos el programa, que es una grabación del programa. Ah, o sea, no, no, no, no, no, no, es una, no, no es una premiación de ningún tipo. Sí, no, no es un concurso de verdad eso. No. Es, no, no es nada. Es una excusa para sacarle dinero a gente que hace programas a nivel zonal. A gente ingenua que hace programas a nivel zonal. Que dicho sea de paso, si alguna vez les llega un mail de... de de, de, de, el, el pulgar de, de bronce De Bursaco, es mentira En el momento que les pidan dinero No participen, porque es mentira No, y también eh, me pasó con los concursos De fotografía, de muchas veces que, que Intenté participar, que hay que leer muy bien Las bases y condiciones, porque Hay muchos concursos que te piden que cedas Los derechos ¿Lo de, la de la foto Sin siquiera ganarlo, ya por concursar ya. Y ahí hay que decir que no ¿Qué te crees? Con concursos de guión pasa mucho eso también sí. Que se roban Sí, ¿Las con ideas? las escuelas de guión pasa eso también. Con las escuelas de guión. Sí, sí. ¿Cuánta gente de mierda? Pero la hamburguesa estaba buenísima, ¿no? Sí, la hamburguesa estuvo muy buena. El vino también. Y hoy no solo que almorcé pastas como buena descendiente de italianos, lejanamente. Comí un cuarto kilo de helado y después me junté a tomar unas cervezas y, y picar algo con mis amigos. Genial, Qué bien. ¿no? Me faltaron las facturas Que, que están ahí como en, en, en, en mi olimpo de la, de la comida La factura Estuvo aparte es, es comida dominguera, ¿no? Sí Es como la merienda del domingo Más de domingo de fútbol capaz Que no hubo fútbol ¿No hubo fútbol? Porque eran las elecciones Ah, claro que boludo Tal cual eh. ¿Cómo, fueron tu, ¿Cómo fue tu experiencia en la, en, en, hoy en la votación? Me puse nerviosa Como siempre ¿Por qué? Porque, porque eh, hubo corte de boleta, hice corte de boleta... Y boté en un lugar que no es un cuarto oscuro de verdad... Es un biombo de morondanga... Con todas las boletas ahí colgadas, que son un montón... Me pongo ansiosa y no puedo encontrar la que quiero... Hice todo el temita del, del corte... Uh -huh. Sin tener dónde apoyar, nada... Se me cayó el sobre, todo... Y además pienso, estoy tardando mucho... Es un claro. bajón para el que viene atrás los que están en la mesa no, no me... me pone nerviosa al pedo sí, porque no nadie va a decirte debe nada debe haber tardado la... 30 segundos probablemente hayas tardado muy muy poco pero en tu cabeza pasó un montón, ¿no? sí y, igual no sé no, bueno, está bien no voy a poner en juicio por qué es que te pones nerviosa no, pero, no, no pero es gracioso, es curioso bueno, realmente no podría pasarte nada malo si llegaras a tardar un poquito no, o sea, es verdad es verdad Me decías que no había mucha gente, lo hiciste, lo liquidaste relativamente rápido. Es que fui dos veces. Ah. En la primera estaba lleno de gente, me volví, y cuando volví a ir más tarde, sí, entré así, como una flecha. Estaba pensando en lo generosa que es la música, ¿no? En, en su sentido amplio y, y general. Porque, viste que cuando vos No sé, tenés música nueva para adelante y tenés música nueva para atrás, o sea, toda, toda la música vieja que aún no escuchaste para unas es, es música nueva, o sea, es, es, es música que uno está por descubrir. Y eh, hace poco estaba escuchando el primer disco que hizo Paul McCartney, el primero que, que alguna vez grabó, que yo no, no lo conocía, nunca lo había escuchado, por algún motivo no, todavía no, no le entré de lleno a la... A la discografía solista de McCartney No creo que alguna vez lo haga porque tiene un montón De discos, aparte no, no sé si alguna vez llegaré a escuchar Todo, probablemente muera antes Lo que por un lado me parece que está bien eh, Porque quiere decir que hizo mucha música Entonces me queda mucha por escuchar Lo que me genera cierto confort De alguna manera claro, Es más que le queda mucha música y no a vos poca vida Claro, claro, sí Yo a, no sé cuánta vida me no, queda No, es difícil saberlo, Es sí, imposible Pero sí sé cuánta música tiene él y sé que es un montón Y sé que aún si vivo hasta ponle los 80, ponle para decir como una vida larga eh, tal vez no llegue a escuchar bien del todo todos los discos que escucho no, no creo que lo llegue a absorber realmente eh, bueno, tal vez sí eh, ¿a qué iba con esto? ah, el primer disco de McCartney que se llama McCartney ese primer disco lo estoy escuchando y me pareció una alucina primero por varios motivos porque él grabó todos los instrumentos de, del álbum y lo hizo todo en cuatro canales se grabó como con un porta estudio se grabó él solo haciendo todas las cosas, y eh, nada es, parece un, de, un, de un talento superlativo, no estoy descubriendo nada diciendo esto de McCartney, ¿no? pero esc escuchaba que uno de los temas que tiene ese disco es una canción que se llama Junk, que es un tema conocido de McCartney, pero yo nunca, nunca lo había asociado, con que yo en realidad el tema lo conocía más allá de McCartney, porque hay un bootleg... De los demos que hicieron para el disco blanco, los Beatles. Uh -huh. Que es un disco que se llama From Faust to Chaos. Y está ese tema. O sea, que es un tema que está desde la época que se iba a grabar el, el disco blanco y que después McCartney lo hizo. Yo dije, mira, nunca había escuchado la versión real. Que sería la de McCartney, en realidad, la versión real. ¿no? Porque siempre venía escuchando el demo aquel que nunca terminó siendo parte de la discografía de los Beatles. Y ese disco es alucinante. Tiene... Eh, Casi, o sea, casi todos los temas que, que después grabaron están en, en su versión acústica, así, guitarreada. Y hay un par de, de joyas increíbles, hay un tema que se llama Circles, que tampoco nunca hicieron. Hay otro más que ahora no me acuerdo. Eh, el disco se llama From King Faust to Chaos porque lo grabaron en una casa que tenía George Harrison, que se llamaba King Faust entonces por eso, después el caos que fue todo el quilombo que les resultó hacer el disco blanco que fue un disco muy traumático para ellos porque Lennon estaba medio en cualquiera y como que McCartney estaba en, en rol así de, de productor eh, obsesivo entonces como que tomó las riendas. fue un proceso parecido a lo que les pasé, había pasado con, con Sgt. Peppers, uh -huh. que el chabón fue como el productor absoluto del disco y, y nada, Lennon estaba estaba mal entonces, no sé, se drogaba mucho, estaba medio medio hecho concha y Una de las cosas que tiene ese disco eh, From King Faust to Chaos es una versión de... Bueno, en realidad la única versión de Child of Nature que es una canción que hizo Lennon que originalmente la iban a poner en el disco pero no quedó y después Lennon la agarró para su parte solista y es Jellos Lover o sea, es la misma canción pero con la letra cambiada y con un par de giladas distintas, pero es en esencia la misma canción eh, Nada, y es... Es muy loco que de golpe te encontrás con deseos de escuchar las versiones de demo. O sea, siendo que en realidad la, la creación, o sea, son las canciones que fueron incluidas en el disco blanco, pero de golpe te dan como ganas de escuchar el demo. Y me vas a acordar a... Hay un, a un libro que se llama Juliet Naked, que uh -huh. es de Nick Horby, que no quiero ser monotemático con él, pero bueno, pero justo en este caso se aplica nombrarlo. Eh, que en uno, parte de lo que sucede en el libro es que se descubre el álbum de maquetas de un disco de uno de los personajes del libro que es un músico relativamente importante entonces hay uno de los personajes que es muy muy fanático del chabón, de, del músico y hace una reseña en internet diciendo que, que, es, eh, que es increíble que es, que es mucho mejor que lo que después eh, se pudo plasmar cuando grabaron el disco porque tiene como la pureza, la cosa cruda de la canción primaria que bueno es discutible si eso sucede o no si de verdad es, es más apreciable escuchar o, o si realmente termina de cobrar sentido una canción cuando tiene todo lo que el músico eh, ideó que iba a tener cuando el resultado final es ¿no? una, una grabación posta real pero bueno, nada, me puse a reflexionar en eso lo, lo lindo que es a veces escuchar eh, la génesis de algunas canciones sabes que hace poco en un programa de radio que, que escucho hablaban así de demos y, y uno dice, pero es re lindo escuchar el demo. Es como, ¿qué te gusta más? ¿Un chico así detrás, que todo prolijito? O con la camiseta de huracán, ahí bien, bien como desprolijo, y, pero más auténtico. Claro, es más, es más auténtico, es más visceral y, y a veces te ayuda a entender un poco más... Oh, ah, no sé si hay algo que entender, pero digo, a veces uno puede como encontrar eh, cierta intención de a dónde quería que el tema fuera, o sea, claro. es, es, es, eso me, me resulta un proceso interesante de escuchar demos y eso que a veces no es la perfección, sino como que el, lo que se esconde allí es como la, la intención primaria de la canción. Eh. Otra de las, mira, todo lo que fue la sesión de grabación del disco blanco es increíble. Una de las canciones que hay en este, en estos demos es While at the Wilson que "Wailin' at the originalmente no iba a estar incluida en el disco porque había como mucha competencia Lennon-McCartney este es un tema de Harrison entonces como que no le, no le daban mucho, mucho espacio a, a meter temas y opinar y todo eso entonces lo que hizo Harrison un día se cae al estudio eh, creo que lo grabaron el, el disco blanco sí, es probablemente cae en el estudio con, con Eric Clapton y les dice che, vino Eric es para que vino para que grabemos el tema de el y tipo Lennon-McCartney como que se me dejaron. dijeron bueno, está bien como que no le pudieron decir ahí en el momento no, al final no la vamos a poner en, en el álbum la canción y de hecho el solo de guitarra de Walmart y Lee Whips es de, es de Clapton la guitarra la graba Clapton y es tan Harrison el sonido de solo, de, de, del solo de viola de ese, de ese tema o sea, lo tocó como si él fuera Harrison es increíble es, es, es, muy, es muy hermoso eran muy amigos eh, Harrison y Clapton sí, hay toda una historieta Sí, con Patty, la que fuera mujer de, de Harrison Que después fue mujer de Clapton Tal cual Leila Leila eh, Le, le escribieron las, las canciones de amor más fantásticas que hay en el mundo Se las escribieron todas a ella Leila, eh, Something ¿Qué, sí. qué honor, ¿no? Que te escriban esas canciones ¿Qué? Tal cual ¿No? Debe ser un alucine sí. Debe ser un flash Yo, sí. Bueno Nada, eso Las maquetas, ¿viste? El, la cosa más, más cruda, más primaria. Y aparte de eso, que hay veces que no se necesita eh, mucha parafernalia para, para generar gran conmoción con una canción. Menos es más. Menos es más a veces. Y en ese primer disco de McCartney, el que, del que hablabas un rato, eso es una buena, una buena muestra de eso, porque son poquitos elementos, todo grabado por la misma persona, un nivel muy casero. Si te parece bien, vamos a escuchar un tema de ese disco. Por favor. Esta canción se llama OU. Se escribe OOU. No sé por qué se escribe así, pero así se escribe. More guitar. I don't need much to set me free I'm just a child of nature I'm one of nature's children Underneath the mountain ranges Where the wind that never changes The windows of my soul, touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. Dat eh, of nature's children. opmerking. Ik heb het niet zo lang. het John Lennon, pero de los Beatles, claro Tenemos algunos mensajes en nuestro Facebook por uh -huh. suerte sabemos que están escuchando eh, Bren pregunta, con respecto a lo que les conté de las hamburguesas si existe una Miss Hamburguesa porque en Cholila existe Miss Asado Genial, me vuelvo loca, quiero ir a, a Cholila a ganar ese premio sería un de Sería genial. ¿Qué será el premio? ¿Una corona? ¿Una banda que diga Miss Asado? Una corona de asado. <risa> una rista de chorizos. Claro. Yo también no, quiero. Por eso. Todos queremos ser Miss Asado. O una tira o que tiene medio sí. forma de corona, ¿no? O así, viste, cruzadita. Co como ametralladora, como cartuchos de. <risa> claro, en vez de la, la cinta esa, no sé cómo se llama, que se cruza una, la mismo mundo. Una, una falda parrillera, ponele. Claro. Espectacular. Genial. ¿Y hay, hay Miss Hamburguesa? No lo sé. Tendremos que investigarlo para el domingo que viene Ahí va eh, También Odin Williams Te dice que sos un hipocondríaco Sí Pero... Y también dice que hay ceneises que son antirricalmistas Complicado eso Pero existe, sí, por supuesto Él es bostero, Odin Y quizá él sea antirricalmista Por eso lo sacó Colación No, no sé, no sé. No, no, desconozco, desconozco su, su afinidad con Riquelme, pero él es bostero, así que tendrá motivos para decir que Aizan Aices... Bueno, ¿sabés quién es de Boca? ¿Quién? John Cusack. <risa> ¡Gran dato! Me encanta que sea de Boca. ¿Cómo es que John Cusack es de Boca? ¿Al, al mismo nivel que Vigo Mortensen es de San Lorenzo? No, al mismo nivel no. No, porque además Vigo... Es argentino. No es argentino. Sí, es argentino. No es argentino. No importa. Eh, no al mismo nivel, pero no, me enteré por, por fuentes cercanas que hay un, hay un documental, como, medio como un falso documental. Mockumentary. Sí, de una película que quiso hacer Alejandro Agresti con John Cusack y Al Pacino, acá en Argentina. Perdón, Alejandro Agresti es el de Valentín. Sí. Sí, ok. Eh, ¿Qué era. Esto fue hace como 5 años. Eh, hace poco me dijo un crítico. Yo pensé que nunca se iba a estrenar. Porque vi las fotos de la fiesta de fin de rodaje. Estaban todos reventadísimos, parece. Como que no sabía si, que habían podido sacar algo de ahí. Y sí, se estrenó el Bafisi. Yo no lo vi, pero mis fuentes cercanas me dijeron que John Cusack es de boca. Se compra una gorra de boca en Mardeajó en la película. Qué bien. Ya están. ¿Qué más le puedes pedir? Qué bien que me cae John Cusack. Sí. Me puso un poco triste cuando el otro día me dijiste que está, está medio. Está como estiradito. Estirado. Me da un poco de lástima porque no, es joven él todavía, como para andar haciéndose esas cosas. Lo tengo muy presente últimamente por, porque estoy leyendo alta fidelidad, ¿viste? Ajá. Y como vi primero la película, te, lo te tengo lleva, a él. Te lleva todo el tiempo a sí. claro, sí. Sí, sí, sí. Es que es muy linda la película. Es muy, linda la pe es muy lindo el libro también. Sí, sí. Él, él es muy copado. Él es alguien que, que te dan un poco de ganas de que sea tu amigo, John Cusack. Sí. sí. Aparte yo lo he visto en entrevistas y o así, sea, me parece una persona muy amena. Esa, esas personas, ese tipo de personas que querrías que fueran buena persona. Sí. O cuando menos amigable. Eh, me, me, me lleva a eso. Bueno, saludo para los que están allí escuchando. Un abrazo grande. Che. En bomba de No, ¿cómo es? No, no tenemos. No tenemos. Esa. Hombre, es, nos tienen no. que buscar como bomba de potasio. Sí, nos tienen que buscar. Bien, la U. Todavía no tenemos. Y si no, bueno, pueden llamar claro, al 4798-9454, 4793-3510. El eh, abrazo también para, para Franca, ¿eh? Un abrazo grande para Franca Nela, que también nos comparte ahí un, un link que no sé bien de qué se trata, pero parece ser eh, Wendy, la, sí. la muchacha peruana, ¿no? Que... La princesa Inca. La princesa Inca, bueno. No, no sabemos qué es el video, pero. No, pero promete para mí. Tiene buena Yo pinta. Yo quiero verlo. Tiene buena pinta. Yo te quiero hablar de una serie. Así. Es raro, ¿no? Quería hablar de una serie acá. ¿Vos decís? No sería la primera vez que de alguna forma tocamos la temática series. Sí, no. Tocar la temática series, sí, pero... Pero pensé... No, no, quiero hablar de esta serie. Eh, empecé a ver... Hace dos días igual Una serie que duró dos temporadas nomás De HBO Que se llama Flight of the Concords eh, Y los protagonistas son Brett McKenzie y Jermaine Clement Que son dos neozelandeses Que se mudan a Nueva York Para Más o menos, eh, no sé Triunfar con su banda que tienen Que son ellos dos Y esto Tiene bastante de verdad Porque la banda existe Se llama Flight of the Concords Y son realmente ellos ¿no? Y son ellos, sí Ellos se conocieron ya hace como 20 años Y empezaron Se conocieron en una escuela de teatro Y empezaron haciendo como presentaciones juntos Y se puso más Empezaron a, a hacer música Y a viajar a otros lados para tocar Y eh, viajaron a Escocia Y en Escocia les fue tan bien Que hicieron como una serie Medio un radioteatro con la historia de su banda como exagerando cosas, porque son muy cómicos también los dos hacen canciones bastante cómicas en general eh, y después ese radioteatro eh, se ve que lo escucharon los, los de HBO y dijeron, llegamos a una serie con esto, entonces hicieron una serie que duró dos temporadas nomás que es lo que yo vi y está genial ¿ya la viste entera? No, no, la empecé a ver Ah, ah no, pero entendí que habías visto ambas temporadas No, no, pero ya me hice... Eh, no digo fanática, pero... Ya pero la, no, la quiero, no, no la estás quiero muy lejana el fanatismo No, no, no ¿Y, y la serie, o sea, de qué va? O sea, de... La serie va de, de ellos dos Cuando se, eh, se mudan a, a Estados Unidos Y tienen su como una especie de manager Que también es neozelandés Que los, que los atiende a ellos en su oficina Porque trabaja como en el consulado de Nueva Zelanda En Estados Unidos Ajá. Eh, Entonces en su área de oficina los recibe ellos dos Tienen sus reuniones Y, y lo que es muy gracioso, es un detalle nomás Tiene pósters en la oficina de Nueva Zelanda Todo tipo y, y los van cambiando de capítulo a capítulo Y hay uno que dice Tiene una foto, tiene ¿sí, un paisaje de Nueva Zelanda Nueva Zelanda, no esperes nada Te va a encantar <ríe> muy lindo Otro, Nueva Zelanda Como el Señor de los Anillos La tiene muy clara eh, Es muy cómico Porque además, por ejemplo, en el primer capítulo Se trata de ellos hablando de La dificultad que tienen para, no sé Salir con chicas o conocer chicas nuevas Y van a una fiesta Y Jemaine ve a una chica Y empieza a cantar Y es como, no sé si alguna vez viste Lonely Island Los de Saturday Night Live, que hacen canciones Mm, sí, los casan Dick y Navox y todo, ¿todo eso, eso. Sí, Bueno, sí. Es, Tiene una onda parecida a eso Porque se pone a cantar ahí en el medio del, de, de la fiesta Y el otro también le hace dúo Toma una canción sobre cómo levantarse la chica, qué sé yo Y, y todas las, todos los capítulos tienen una o dos canciones Y están muy buenas las canciones Son, son cómicas, pero están muy, buenas, muy pegadizas Hay un caso similar con... Una banda que se llama eh, Garfán Outs, que son dos pibitas uh -huh. que, que también hacen canciones en un tono de comedia y que hicieron su serie Mirá así vos. como contando también eh, su periplo, música libla, bla, lo que sea. También una sitcom y también siempre hay un número musical en uno de los capítulos. Es, es, como, es medio lo mismo pero sin el, el componente de esto de que son neozelandeses <risa> que van <risa> a Estados Unidos. sí, todo el tiempo los confunden con ingleses porque tienen <risa> acento raro y dicen, ah, ingleses de porquería, no, no, somos neozelandeses neozelandes no, no existe aparte, es mentira es, es como, el Uruguay de Australia claro, es la jodita que, que hicieron los australianos para que no sé, como que no, no, <risa> sí. no es real sí, creo que tiene otro, otro cartel otro póster, me quedé me encantaron los pósters de esa oficina en la serie que dice Nueva Zelanda No es Australia. <risa> Te lo tienen que aclarar. Muy bueno, no, pues decía todo el tiempo mientras hablaba, yo me estaba pensando, ah, ¿cómo este? ¿viste? Lo, ¿Lo ubicás a Jim Jeffries? Que es, es un comediante también de stand-upista, eh, pero que es australiano él, que tenía una, <risa> una serie que creo que ya la levantaron, que también duró dos temporadas, una cosa así. No creo, sé que la levantaron. Se llama Legit, como legítimo. Legit. Claro. Se trataba de, de, de él, que, o sea, que hace como de él, de un comediante que, australiano que vive en Estados Unidos que tiene un amigo que tiene ¿cómo se llama? la, la, la enfermedad esta de los músculos la que te vas el, atrofiando no esclerosis, una de esas pero sí. no, no sé cuál eh, nada bueno, pasan una serie de cosas pero todo el tiempo estaba, estaba pensando en eso claro, pero ese es australiano, ¿eh? es Nueva Zelanda no existe ¿cómo es que? El, no hay nada no, que defina sí que existen ¿no? ¿qué bueno, tienen? ¿el Señor de los Anillos, señor de los y, anillos. y los Kiwis? Lo, ¡ay! el Kiwi, sí eh, o sea, tanto el pájaro como la fruta ¿no? <risa> Sí, ah, vi una imagen hace poco en internet muy linda que era como el, el pájaro, el kiwi. Ajá. Como una infografía, el pájaro, como un corte transversal y adentro era como la fruta. Como Pe si el pájaro fuera por dentro todo verde y con semillitas. Pe de mentira, claro. Era de mentira, <risa> sí, en un claro. dibujo. No son de verdad así los kiwis, ¿no? No, pero fue muy tierno. <risa> los kiwis no vuelan, ¿no? ¿Tienen como las alitas chiquitas o sí vuelan? No sé. Son tipo gallinitas. Podemos preguntar a más? los kiwis. A, lo, ¿A los kiwis? sí. <risa> bueno, tiene los kiwis eh, Los all blacks eh, El señor de los anillos Y flight of the concords Ah, los all blacks está bien. Y sí. flight of the concords Porque Vos ya los ponés en, en un lugar como referentes neozelandeses A flight sí, of the concords que... Bueno, lo tiene a Peter Jackson ¿no? Sí, también sí. Que viene medio de la mano con el señor de los anillos eh, en la, Tiene una página de internet La, la banda Donde cuentan la historia Debe tener como mil palabras la historia. Es tum, de, ahí en la página te tira un, una cantidad de datos inútiles que no se puede creer. Pero es hermosa leer así la, la historia de, de ellos dos como dudo. Todo en un tono que, que a uno lo entretiene. O sea, que no necesariamente lo. O sea, en el tono de la banda y de la serie, de, bueno, como el, el espíritu de ellos dos. Sí, también me hace recordar a. Eh, de, de, de. Future Folk. El, sí, el... totalmente, me hizo acordar mucho. Para el, es, que es un dúo estadounidense de música folk, pero que hacen como toda una. Eh, claro, como la película un acting, es como. Sí. Hacen como todo un acting de que son extraterrestres y hacen una película contando una historia apócrifa de cómo ellos en realidad son extraterrestres y forman una banda descubriendo la música de los humanos. Sí, ¿sí? es hermoso, que quieren eh, destruir el planeta y escuchan la música y se enamoran. Sí, claro, se enamoran del planeta Tierra por la música. Es, es hermosa es la película. Lindo, sí. sí, porque además te la venden como. La única película de dúo folk alien sí. cómica de acción y romance. Y es cierto. Entonces, como es la única, seguro. O sea, probablemente sea la mejor película. Dúo folk alien. Sí, es la mejor y la peor en su género. Ah, Por bueno. Por supuesto. Eh, bueno, el del creador de Flight of the Concord. Eh, sí. Es el director de What We Do in the Shadows. Que acá la tradujeron como Casa Vampiro. Y se estrena este jueves. En, ...en los cines... Ah, ...en los sí, cines comerciales... ¿comerciales? ...sí, sí ah, esa es una a a gran ver. noticia... sí, sí, ...hay que ir a verla al la cine... Voy a ver ...y me voy a reír, yo la vi en internet ilegalmente... ...claro... ...sí, es que está hace un montón para verla... ...hace, hace años que existe la peli, ¿no? ¿O no, no, ¿no? ...o no tanto... ...no sé si años... ...pero un año, tal vez... ...y en el Festival de Mar del Plata... ...yo la, la iba a ver y no... ...y no pude... ...y fue en noviembre del año pasado... Pero no sé si es del 2013 o 2014 la ah. película Después nos fijamos Pero sí, Jemaine eh, es el, el director de What We Do In The Shadows Y también uno de los protagonistas, es uno de los vampiros Y acá también los dos creadores de la serie son los protagonistas Son básicamente ellos y, y sus, sus aventuras en, en Nueva York La verdad es muy linda la serie La recomendás, veo Sí, sí, sí claro. Me encanta porque además son 22 capítulos que hay que ver Nada más Sí, de 20 minutos, así Sí, de media hora, media porque hora. es HBO Ah, claro eh, Y la canción que traje De ellos Es una que, que está en un capítulo que él Se reencuentra con la chica esta que le gustó Que conoció en una fiesta Y hablan de Como de sentar cabeza Y él le dice, nada, ah, a mí no me interesa Y ella le dice, sí, a mí sí, yo requiero estar con alguien así en pareja, vivir así juntos. Y se empieza a imaginar la convivencia con ella y, y toda la rutina de decir, bueno, somos una pareja casada, vamos a tener sexo los miércoles, porque los martes vamos a hablar de tu madre y todo eso, pero me encanta esa rutina de decir, bueno, los miércoles, it's business time, dice en inglés, es hora de los negocios. Claro. Porque... Y si me vas a decir algo romántico, como... No, me voy a dormir porque mañana tengo mucho trabajo y bueno le encuentra como toda la gracia al matrimonio, más o menos. Sin más decir, los dejo con Flights de concords. Oh. Girl, tonight we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love Monday night is my night to cook Tuesday night we go and visit your mother But Wednesday we make sweet weekly love It's when everything is just right There's nothing good on TV You haven't had your after work, social, sports, team practice So you're not too tired Oh boy, it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like I might go to bed now, I've got work in the morning I know what you're trying to say, girl You're trying to say, oh yeah It's business time It's business time It's business It's business time I know what you're trying to say You're trying to say it's time for business It's business time business, it's business time oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Then went in the bathroom, brushing out teeth That's all part of the foreplay I love foreplay And you sought out the recycling That isn't part of the foreplay process But it is still very important Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy, old ugly t-shirt you got from your work several years ago. Mmm, you know the one, baby, with the color stain. Ow. Oh. I remove my clothes very, very clumsily, tripping sensuously over my pants. Now I'm naked. Except for my socks And you know when I'm down to just my socks What time it is Up for two minutes. When it's with me, girl, you only need two minutes because I'm so intense. You whisper something sexy like, "Is that it?" I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, "Oh yeah, that's it." Then you tell me you want some more. Well, uh, I'm not surprised, but I'm quite sleepy. It's business, it's business time Comes right down and lands on the ground And out comes the man from Mars And you try to run but he's got a gun And he shoots you dead and he eats your head And then you're in the man from Mars You go out at night and eatin' cars You eat Cadillacs, Lincolns two Mercury's and Subaru And you don't stop, you keep on eating cars Then when there's no more cars You go out at night and eat up bars Where the people meet face to face Dance cheek to cheek One-to-one, man-to-man, dance toe toe-to-toe, don't move too slow, cause the man from Mars is fluid cars, he's eating bars, yeah, wall-to-wall, door-to-door, hall-to-hall, he's gonna eat them all, wrap your Smith, I'm all, stop eating. pasaba Flight of the Concords haciendo It's Business Time y después Blondie haciendo Rapture. Hace una semana Blondie para mí. Este lo, lo, lo dijiste vos, pero... justo se dio que... En las otras audiciones en las que integro también sonó Blondie en esta semana. El abrazo, dicho sea de paso, para mi amigo Elente, con quien los viernes estamos chamullando en la tarde de FM Fénix. Eh, los viernes a las 3: ¿eh? ¿Tipo 3? Tres? Tres. Tres. Una vuelta está sonando este tema Rapture en, uh -huh. en, en otro programa que hago. Y un chao que escucha con asiduidad. Que es de un palo un poco más rockero, más hard rockero incluso eh, Dijo, ¿por qué estás pasando esta música de peluquería? Eh, me pareció muy simpático Muy lindo Es música de peluquería sí. en un punto Igual, vos sabés que es, Lo que tiene genial el tema Rapture de Londi Es que una, es una niña blanca rapeando en los 80 Sí Es, es bastante meritorio Sí, muy original para, para ese momento Estos son los, los 80 buenos Claro. Los ochentas lindos Todavía no viste Calles de Fuego, ¿no? No, no, quiero hacerlo igual, ¿eh? Sí, Realmente te va a tengo veces de hacerlo mm. Son los ochentas buenos Son los ochentas tipo Karate Kid ese Claro tipo de cosas? Karate Kid los son, sí Tiene que serlo, claro sí que sí, sí eso. Qué buena es ¿eh? Karate Kid ¿Te acordás de la banda Alien Ant Farm? Sí ¿Te acordás del video Movies? De la canción Movies que aparecía Pat Morita No me acuerdo del video me acordaba más del video de, cuando, de Smooth Criminal. Sí, también. Es <ríe> muy bueno. Sí, es muy bueno. En, sí, era un gran homenaje a, sí. a todo un gran a, cover. A todo el mundo Jackson. Sí, sí, no, pero el, el video específicamente sí, sí. Todo, todo, era muy bueno. El, nada, en el video Movies, eh, en un momento el, el cantante como que se lastima y aparece Pat Morita y le, y le hace el, la sanación que le hace a, ah. a Laruso en. Claro, lindo guiño sin despido. Sí Eso Bueno, eh, Odín se declara profundamente antirricelmista Que no nos quede ninguna duda Por eso, creo que por eso lo aclaraba, viste que hay No, mirá que hay, hay ceneises que son antirricelmistas claro, Sí. él es uno Profundamente, con mucha bronca parece, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, será hasta la próxima semana, ponele. Sí, será hasta el domingo que viene. Tenemos que. El domingo que viene vamos a confirmar si hay una misa hamburguesa o no. Sí, tenemos que averiguar al respecto. Tal Quiero vez... saber más de esos concursos. Hmm. Está, mira, está la reina de la vendimia. Sí. Está la reina de los pescadores. Eh, cada colectividad tiene su reina, ¿no? Tenés eh, la reina de, de los italianos. Está la reina del arroz también. En, un, en Entre Ríos, me contó una amiga. La reina del arroz, mira ¿Acá se siembra arroz? mira no sé por qué es la reina del arroz. Mm -hmm. Vamos a dejarlo ahí. Mi, mi familia, ¿no? Son zamoranos, o sea, de Zamora, España. Y acude, acudían, en realidad, a un lugar llamado el Centro Zamorano, que básicamente es un montón de zamoranos que en Argentina se juntan porque, bueno... Y elegían a, también una reina de belleza. Estaba la reina de los zamoranos, en Argentina. Mira qué bien. Pero de belleza. A mí me gusta esto de la reina del asado. La... Como que imagino que por ahí puede ir por otro lado. O es todo que hay que ser linda y saludar, así medio como boluda. Hay que saludar despacito. Y pedir por la paz. No, la no. La paz Bolivia. Así no. Bueno, hasta el domingo que viene, Flor. Hasta el domingo que viene, Pablo. Adiós. <Susurra>